perversos psicópatas sádicos en esta cacería catastrófica imágenes insoportables es el infierno en la tierra miles de niños masacrados esto es genocidio esto no es guerra no tiene justificación esto no es por la religión ni el judaísmo es un capítulo más del más nefasto colonialismo el mundo siendo testigo porque aunque no lo quiera mirar lo ves no fueron A las 9 y 7 minutos estamos dando los buenos días a este, esta parte del programa que ustedes normalmente escuchan la presentación de El Invitado del Día. En esta hora, de aquí hasta las 10 de la mañana, estaremos conversando con varios de los convocantes, los que integran organizaciones convocantes de la movilización del día de hoy, que hace muchos días que está convocada. Eh, es una concentración que va a haber en Plaza Independencia Y tenemos para comenzar justamente a Mónica Riet, que integra la Coordinación por Palestina, convocante de la actividad. Buen día, Mónica. Buen día, Ángeles. Un gusto de estar con ustedes. Gracias. Bueno, eh, por cierto, esta es una causa de la que hemos hablado mucho a lo largo de muchos años, ¿no, Mónica? Sí, este, que yo recuerde en mi existencia desde los años 60, ¿no? Exacto. Exactamente. Sí, sí. Pero no bueno, es algo nuevo. Sí. estamos en un momento sí diferente eh, con respecto a esto en, en varios sentidos eh, y hoy la atención llama sobre Medio Oriente entero, si uno mira las noticias lo que va llegando de cada lugar, pero el eje sigue siendo el pueblo palestino. Exactamente, y estamos obligados eh, nosotros en todos los medios eh, alternativos, digamos, como es esta radio, este, reiterar y convocar y alzar la voz porque los medios de comunicación masivos, eh, bueno, han dejado para atrás la problemática de Gaza como si no se siguiera cometiendo fielmente día a día y hora a hora eh, el genocidio planificado que está sucediendo, ¿no? Sí. Obviamente las imágenes de guerra y las noticias de, de la guerra entre, entre Israel e Irán este, son además... Este, van cambiando y son muchísimas, minuto a minuto, yo diría, ¿no? Sí, sí. Eh, y eso tapa, tapa absolutamente eh, para, qui a, para quienes no les importa y a quienes le conviene, digamos, este, lo que está sucediendo en Gaza y en Cisjordania y en Jerusalén, en toda Palestina en este momento, este, donde se da una, una suerte de apocalipsis, del sionismo, ¿no? Eh, porque uno realmente este, viendo todo lo que está sucediendo en el territorio israelí en este momento donde caen bombas, donde la gente está por, por, por, por primera vez este, sintiéndose fuera de su seguridad ¿no? del, del mito de, de, de la seguridad israelí este, uno no imagina o yo no imaginaba que la ferocidad y la perversidad de, de, del régimen y del ejército en, en Gaza pudiera seguir exactamente igual y peor, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que llama, a mí personalmente me llama muchísimo la atención. Pero Mónica, cosas... incluso en estas últimas horas, yo he escuchado muchas veces la pregunta de gente cercana, ¿no? que dice, ¿pero cómo? ¿Le siguen, en medio de esto, le siguen pegando a los palestinos en la franja de Gaza? Sí, no ha cambiado para los palestinos. Exactamente, exactamente. No, como yo digo, a mí me resulta muchísimo más violento, muchísimo más sí. violento, ver que entre todas las noticias de guerra que nosotros tomamos, ¿verdad?, de fuentes directas del Medio Oriente, este, por allí aparecen a cuenta las informaciones de lo que sucede en Gaza, en Jerusalén y en Cisjordania y, y, y bueno y que atacaron y, y, y aparecen imágenes de un montón de niños eh, destrozados atacados en una carpa ¿verdad? de las, que están, de las tantas que hay hoy <ríe> ya que una enorme mayoría de la población se quedó sin, sin, habit sin habitación sin, sin casa Por otro lado, que detienen a un niño este, aislado, pero un niño, niño, que puede sí. tener siete, ocho años, ¿no? Este, los, los, los militares y, y, y, aparentemente haciendo nada, no sé lo que estaba haciendo, no importa lo que estuviera sí. haciendo. Este, el, el bombardeo, el bombardeo, siguen bombardeando Gaza en distintos lugares siguen asesinando a la gente como si fueran conejos, como si fuera un divertimento cuando van a, a conseguir eh, alimentos, ¿no? Entonces es realmente un, un panorama muy loco, muy sí, loco, sí. Este, eh, lo que estamos apreciando. Veíamos sí. declaraciones de la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos diciendo que el informe que ellos están manejando es una alerta roja, Sabemos dónde está aumentando el hambre y quiénes están en riesgo. Contamos con las herramientas y la experiencia para responder. Pero sin financiación ni acceso no podemos salvar vidas. Es crucial invertir urgentemente y de forma sostenida en asistencia alimentaria y apoyo para la recuperación, ya que la ventana para evitar una hambruna aún más devastadora se está cerrando rápidamente. Habría que sumarle ahí esto que viene sucediendo ya hace un tiempo, de que cuando van los palestinos a los puestos que les señalan para recoger algún alimento, que es muy poco lo que se ve eso, pero cuando van terminan siendo asesinados allí. No, es monstruoso. Además, eh, los, los videos que se consiguen de eso, que llegan, Este, realmente eh, son ametrallamientos y la sí. gente corriendo, corriendo, corriendo una multitud de gente disparando este, son imágenes realmente dantescas ¿no? que deberían estar recorriendo el mundo es increíble el blindaje que le hacen eh, a la impunidad de Israel los medios de comunicación es vergonzoso porque estas imágenes sí tendrían que estar eh, en, en, en, en los medios de comunicación claro. eh, de la misma manera te diré que, que acá el día viernes pasado hubo para lo que es Las Piedras y por ser primera vez sí. una tremenda marcha en la ciudad de Las Piedras en Canelones eh, y mi indignación cuando veo que en la televisión por segunda o tercera vez o segura, segundo o tercer día consecutivo Este, se le dan una cantidad de minutos a una marcha en Paysandú por una perra, eh, sí. lamentablemente asesinada, degollada, lo que sea, este, pero contra el maltrato animal, ¿no? Y nada de, de las manifestaciones que está haciendo este, este, el pueblo uruguayo en distintas localidades del interior y de acá. Ayer hubo una conferencia de prensa en el PIT-CNT eh, con todas las organizaciones eh, mayores, digamos, de, de, de, convocantes, es decir, este, Madres y Familiares, Serpaj, Fuban, eh, eh, la FEU, el PNT, este, en fin, y la, la, coordinador, la coordinación por Palestina, convocando a la marcha, no di reseña en ningún, en ningún medio, ¿no? Entonces la ignorancia y el blindaje a, a, a la impunidad israelita es realmente alarmante y vergonzosa. Hoy hay una convocatoria, decíamos que hace ya unos cuantos días que está hecha, para concentración en Plaza Independencia, obviamente frente a lo que es la Casa de Gobierno. Eh, ¿cuál es, ¿Cómo está pensada esta movilización? ¿Cuál es el objetivo? Bueno... Eh Nosotros decimos concentración es un acto, ¿no? Concentración con acto. Eh, la idea era eh, centrar, digamos, este momento en que está siendo tan sentido por, por el pueblo uruguayo, porque así lo vamos a constatar hoy mismo y ya lo podemos constatar con la cantidad de convocatorias sectoriales que hay, ¿no? Sí. De distintos sindicatos, de sectores sociales. Eh, ahora acabo de recibir una de, de, de una hinchada de fútbol, sí. este, de cuerdas de tambores, o sea, eh, creo que, sí creo, nunca hubo una iniciativa popular tan importante desde abajo, sí. digamos, porque lo que ha sucedido normalmente es que nosotros hemos convocado este, y algunas otras organizaciones, pero ahora... Eh, es mucho, es, es masivo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, eh, la intención era centrar, centrar eh, en el gobierno, eh, en el petitorio al gobierno, porque es demostrar que realmente el, el pueblo uruguayo, grandes eh, mayorías, la gente más activa del pueblo, está expresando su sentimiento, eh, su indignación, ¿no?, eh, que siente realmente el dolor de esta barbarie que está ocurriendo este, y que no queremos ser cómplices de claro. esto, ¿no? Que exigimos al gobierno un cambio eh, radical en la política eh, del Estado uruguayo con respecto a lo que está ocurriendo. Y entendemos que, bueno, eh, el hecho de hacer un acto Iba a simplificar para mucha gente que tiene problemas de movilización, de esto y de otro, este, la participación eh, sí. en, en momentos en que también el clima no ayuda y todo lo demás, ¿no? Es cierto, es cierto. Eh, ¿A qué hora es la convocatoria? La convocatoria es a las seis y media de la tarde... Este, el acto suponemos que va a durar de cuestión de una hora y media aproximadamente. Después en la práctica eso se ve porque hay cosas que no no, no las manejamos claro, nosotros, claro. sino que. Este, pero aproximadamente eso, este, dos horas a reventar. Este, a, apostamos a que sea lo, lo más corto posible dentro de lo deseable, ¿no? Que, que tengan que, que se exprese. Este, la gente, la mayoría de la gente, tanto a través de, de mensajes que están, nos están llegando de, de muchas organizaciones, como de sus expresiones, de las expresiones que cada cual eh, tenga allí, ¿no? Exactamente. Bueno, Mónica, por supuesto que vamos a seguir muy atentamente todo esto. Eh, hay un panorama que exige mucha atención, sin duda. Te agradecemos mucho por este tiempo con nosotros. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Mónica Riot, entonces, tuvo la 36. Mientras seguís alienado en las redes en un pacto de impunidad, tu silencio cobarde, cagón, es un asco de la más infame complicidad.